¿Cómo Pablo? Buen día. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, a ver, Rodrigo, contanos eh, cómo se les dio esto eh, y cómo crearon PAN PASATIVA, eh, los pasos que han dado. Eh, PAN PASATIVA empezó más o menos hace dos años. Eh, recordemos que en el 2017 se aprueba la ley 27.350, que es la de cultivo de, de caña municipal y carnal medicinal Eh ahí trabajando con con el reprocamp el registro nacional del, del programa de cannabis sí eh, con otro colega médico empezamos a, a incursionar en el tema y después en marzo de este año eh, con bajo convenio con la adrogenética riojana hastaemm trajimos los primeros ejemplares a la pampa de, de cannabis eh, medicinal con menos del 1% thc que no es psicotivo no ah. Bien. ¿Y eso que ya lo estuvieron probando ahí funciona bien? Sí, sí, sí. Ah. Ya tuvimos la primera cosecha, ahora un mes y medio más o menos, y bueno, buscando genética y variedades que se adapten al clima de nuestra provincia y, y que nos den una producción aceptable para, para después transformarla en aceite. Claro. Eh, ¿Y cómo fue el proceso? digo ¿Fue difícil? ¿Fue, fue burocrático? Eh, porque es algo nuevo en el país. Eh, sí, es un proceso que por ahí eh, hay varios actores, Ministerio de Salud de la Nación, uh -huh. eh, INACE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, eh, y, y varias varios pasos para ir avanzando, para lograr tener una una aprobación para para un cultivo, eh, que primero fue experimental. Y, y después ya hoy es una realidad, eh, también bajo condiciones controladas y siempre siendo eh, profesional. claro eh, Rodrigo, ¿y qué cantidad digo eh, eh, eh, tienen el predio ya? ¿Cómo, cómo va a ser eso? Eh, hoy está funcionando bajo un indoor de 150 metros cuadrados, uh -huh. con condiciones controladas, unidad, temperatura, eh, ambiente controlado para garantizar buenas prácticas de cultivo y trazabilidad. Y estamos armando para fines de septiembre, octubre, ya ir a exterior, en una superficie de una hectárea y media, con alrededor de 7, 8 mil plantas. Ah, bien. ¿Y eso qué va a permitir producir? ¿Qué cálculo han hecho? ¿Cómo? La cantidad que van a producir. No, y eso no sabemos no porque sabe. vamos a, a hacer distintas variedades uh -huh. de de contenido menos del 1% de THT sí. para ver también va a ser un tipo una prueba piloto pero a gran escala para, para ver la producción, los rendes, el, el comportamiento de variedades que estamos trayendo de afuera eh, y no sabemos cómo cómo se van a adaptar a la pampa. Claro. Eh, Rodrigo, ¿y esto dónde se procesa una vez que esté cultivado? Esto se procesa en el laboratorio de, de análisis y control de calidad de La Rioja. Ah, ah por eso el C Claro, por eso el convenio que firmaron con por eso el convenio marco de la rioja que es un convenio de colaboración mutua de eh, capacitaciones y ellos ya están, están hace un tiempo trabajando en el tema estamos viajando seguido para allá y en la secución de discusión la verdad que muy bien eh, todos los organismos para avanzar en, en este tema claro y qué van a producir digo eh, finalmente el laboratorio que Nosotros buscamos obtener una resina de alta calidad, sí rica en CBD, para hacer aceite, crema, eh, distintos productos que, que sirvan para el tratamiento de, de distintas patologías. Claro. Y como toda industria que eh, van a contratar personal, me imagino, también para para eh, y es, cultivo. Eso, eso es lo, lo llamativo de, de la industria del cannabis, que la mayoría de las cosas es manual y cuando hoy te lleva y eh, uno o dos empleados tiene hectáreas de maíz una hectárea de y te lleva alrededor de 15 a ah, mira 15 puestos de trabajo claro eh, y del municipio qué dicen eh, bueno me imagino que bueno, han gestionado la autorización para, para este emprendimiento y cuentan el apoyo tienen apoyo de las autorizaciones son a nivel nacional Ajá. desde que salió la La ley y ahora se, se promulgó la 27.669, que es la creación de la agencia nacional de regulación de cannabis mm. que le impulsó desde economía sergio massa eh, están muy contentos todos todos los organismos pues son puestos de trabajo eh, ingreso de divisa y un avance importante para la salud claro eh, crees que eh, bueno esto se va a replicar en, en otros lugares de la provincia eh, a partir de la experiencia que aquí tenga... sí. yo creo que sí ya hay proyectos que están queriendo empezar, que avanzar, eh, ahora con, con la regulación de la, de la nueva ley también va a ser más dinámico, y yo creo que es una economía regional pujante y que va a favorecer a muchos pequeños productores. Eh, con el, el que tiene una quinta con 4 o 5 hectáreas hoy no puede hacer ningún cultivo tradicional, pero así con un cultivo de cannabis medicinal o cañamo puede puede generar ingresos para para tener un sueldo promedio. Ah. Eh, Rodrigo, ¿y el Estado provincial se debería involucrar así como decís que ahí en La Rioja bueno, tienen una empresa eh, estatal, una SAPEN. Eh, ¿se debería involucrar? Eh, eh, sí, yo creo que sí, este, mm. el Estado provincial está respondiendo muy bien a a todas las reuniones que tuvimos. Ah. Eh, con los distintos organismos es una cosa nueva hay mm. que avanzar con con cuidado para que no se confundan las cosas pero yo creo que sí yo creo que sí eh, se va a involucrar y bien y los los estados municipales también ah, bueno tenemos el ejemplo de la madrid acá cerquita claro eh, bueno Rodrigo, bueno éxitos en el emprendimiento bueno que tomen mucha gente que les funcione bien bueno muchísimas gracias y a disposición y gracias por por permitirnos el, el espacio para para difundir y, y por ahí poner al día a eh, mucha gente que no está en conocimiento del tema. Claro. Rodrigo, gracias. Eh, que tengas buen día. Gracias a ustedes.